La de hoy es una reflexión quizás más desde el presente y desde el periodo que va desde 1512 hasta la actualidad. Trataría de ver un poco por qué se ha contado la historia como se ha contado en estos últimos 500 años y por qué se está planteando el debate en torno a lo ocurrido en 1512 de la manera en que se está haciendo. Y sobre todo, qué razones habría para aprovechar esta esta fecha, esta conmemoración, para plantear el debate en unos términos muy diferentes. Habría que comenzar recordando qué ocurrió en 1512. ¿no? De eso creo que ya se ha hablado en alguna de las charlas y se va a hablar en algunas de las que queda. Yo no me voy a extender mucho sobre esto, pero sí quiero recalcar una idea, eh, eh, dos o tres ideas que son muy importantes y que son necesarias de mencionar y de subrayar para entender toda la, la reflexión que podamos hacer sobre los 500 años que han pasado desde entonces. ¿no? Eh, la primera idea es que fue una conquista, es decir, no fue una libre incorporación, ni fue una anexión, ni fue cualquier otro tipo de, de cosa, fue una conquista. Un Estado conquistó por la fuerza a otro, eso es lo que ocurrió en 1500. hace no eh, Esta es una primera idea muy importante. La segunda idea es que, lo llevaba preparando desde hace mucho tiempo. Es decir, no ocurrió por una serie de circunstancias concretas del de año aquel o de los años anteriores, sino como consecuencia de una estrategia que llevaba materializándose mucho tiempo. Tanto es así que para encontrar uno de los antecedentes de la conquista de 1512 y irse a 1200, Cuando ya hay una invasión, otra conquista de una parte importante del territorio de lo que entonces era el, el estado el estado el Reino de Navarra. ¿no? Por tanto, esta segunda idea fue una conquista y la segunda idea es que fue una conquista no casual, sino fruto de unos planes premeditados y de un proyecto imperial que consistía en ir haciéndose con territorios. Un, un proyecto que venía de antes y que, y que ya había para los años de 1512, ya había dado el salto y ya estaba conquistando territorios. En, en América, por ejemplo. ¿no? Hay territorios americanos que fueron, gran parte de ellos, comenzados a conquistar antes que Navarra, ¿eh? antes de 1512 incluso. ¿no? Esta es una segunda idea que es muy importante. ¿no? Eh, otra Si hablamos de esto, mmm, otra otra tercera idea que también es muy importante y muy necesario destacar es que fue una conquista extraordinariamente violenta que contó con una extraordinaria reacción por parte de la sociedad y que dio origen a una serie de guerras de conquista reconquista y liberación que solo terminaron mediante un auténtico baño de sangre como fue eh, la batalla de Noé, no esta tercera idea también es muy importante ¿eh? y, y, y bueno para, para entender eh, para entender lo que lo que entonces ocurrió pues estas eh, estas ideas eh, son son son muy muy Son muy importantes porque difícilmente podríamos, como decía al principio, entender por qué se ha manipulado la historia de la manera en que se ha manipulado. no Una cuarta idea que destacaría antes de ir a, a las interpretaciones que se han hecho es que cuando se produce la conquista de Navarra, contrariamente a lo que nos están contando y nos han contado, Navarra no se está hundiendo. ¿no? Eh, de las Yo de alguna manera estoy, a, a, al contar esta o al relatar estas cuatro ideas fundamentales sobre la naturaleza de lo que ocurrió en 1512, estoy poniendo la venda antes de la herida, no porque quiero destacar las mentiras que se han contado, ¿eh? y las mentiras son precisamente, van en esa dirección, ¿no? en convertir una conquista en un pacto, ¿eh? en decir que fue una cosa de último momento, ocultando que había sido premeditada, en, en presentarla como una anexión libre, negando que hubo un baño de sangre y que fue extraordinariamente violenta, y la segunda cuarta razón dará a entender que tampoco se perdió mucho porque Navarra se estaba hundiendo sola, ¿no? Esta es la, la, la cuarta idea que no se corresponde con la realidad. De hecho, no no es el tema de hoy, pero eh, sí conviene recordar que una de las razones inmediatas de la invasión de 1512 es que, por el contrario, Navarra no solo no se estaba descomponiendo, sino que había liquidado la amenaza interna de los beaumonteses y de hecho estaba en un proceso de reconformación del estado, de reestructuración del estado con una ofensiva internacional diplomática para para garantizar su estabilidad muy fuerte y eso es lo que provocó en todas cosas la invasión, o sea, no fue la tesis oficial de la fruta madura, Navarra no se iba a caer De hecho, Navarra se escapaba, ¿eh? como Reino Independiente se estaba consolidando, como Estado Independiente, y eso provocó que aceleraran los planes de, de invasión. ¿no? Estas cuatro ideas son muy importantes porque no tienen absolutamente nada que ver con lo que se ha contado de la conquista en estos 500 años. ¿no? Eh, eh, de hecho, no tienen nada que ver con, o tienen muy poco que ver, con la interpretación oficial con la cual se están organizando los actos del, del, del 500 aniversario. ¿no? Como sabéis, hay una comisión oficial de conmemoración ellos hablan de conmemoración de celebración para ellos por lo visto lo que ocurrió hace 500 años es susceptible de ser celebrado es algo que se puede conmemorar no eh, han hecho la típica comisión de expertos con mucho dinero institucional y para la cual han invitado a, a, a representantes también del gobierno del gobierno español no es una de las pocas conquistas en el mundo que se va que van a celebrar los herederos ...de los conquistadores y los herederos de los conquistados... ...en alegre en alegre viribilqueta, ¿no? Es una cosa que ya refleja un poco cuál es el espíritu... ...con el que se está afrontando todo esto, ¿no? Y, y, y por supuesto, aunque la verdad es que se pretende... ...de alguna manera, luego podemos hablar más despacio de por qué, ¿no? Se pretende desdibujar la naturaleza del debate... Eh, ...porque están haciendo trampa... ...de hecho, con el Horizonte de Navarra 2012... ...aparte de esta comisión oficial de conmemoración y de discusión y de y ellos dicen de divulgación sobre lo que ocurrió en 1512 y en el tiempo transcurrido desde entonces, han hecho, recordando aquello del pan y circo, han realizado un, un plan de inversiones de supuesta modernización de Navarra, de supuesta mejora de vida de la gente y le han puesto el año eh, la referencia de 2012 para que la gente asocie la fecha del quinto centenario no con la destrucción y la pérdida de soberanía que se produjo sino con elementos positivos como inversiones carreteras etcétera etcétera ¿no? eh, tanto es así que su primer plan otra cosa es que con la crisis y con la percepción del del despilfarro de dinero han tenido que re, con, readecuarlo su primer plan era celebrar 2012 por todo lo alto con conciertos festivales y fiestas de todo tipo para que en la mente de la gente quedara la imagen de que se estaba celebrando algo bueno, ¿no? es decir, no hablaremos de que se celebra Porque no podemos decir nada positivo sobre aquello que se celebra, pero celebremoslo con mucha alegría y en la mente de la gente quedará que hay algo para celebrar, ¿no? Esa ha sido la, la, la, la táctica, ese ha sido la, el planteamiento que tenían. Ya veremos cómo lo hacen, porque entremedio se ha cruzado, como bien sabéis, la crisis y, y es posible pues que no puedan, que no puedan posible no, ya es seguro que no van a poder dedicarle a esto todos los recursos que, que esperaban, ¿no? Eh, ...la finalidad del, del planteamiento que ellos están haciendo... ...como digo, es ocultar el debate, ¿no?... ...ocultar que la gente sepa, ocultar que, que haya información... ...ocultar que se sepa lo que ocurrió entonces... ...y que se sepa lo que ha ocurrido en estos últimos 500 años, ¿no?... ...porque si, como decíamos, lo de 1512 es la historia... ...de una conquista a sangre y fuego... ...de la destrucción de un Estado por otro... ...lo ocurrido en estos últimos 500 años... ...es la historia de la consolidación de esa conquista y de la creación de un relato para convertir la conquista en un pacto, ¿no? Y esto es muy importante, cómo se construye este relato, por qué y en base a qué es muy importante porque eh, la base fundamental del modelo y de la, de la vida política de Nafarroa en estos momentos es precisamente esa idea, la idea de que Navarra es lo que quieren, lo habréis escuchado más o menos un millón de veces en los últimos tiempos, La eterna coletía de la voluntad de los navarros. ¿no? Navarra es lo que los navarros hemos querido, Navarra es lo que hemos decidido. Todo el, el, ese, ese pensamiento único, esa versión del pensamiento único, ese, ese paradigma, ese enmarque de las cosas, está construido sobre un pilar, que es el pilar de que en 1512 Navarra se unió a Castilla. ¿Eh? Y se unió libremente, conservando sus fueros y su personalidad. Esa es la base histórica eh, que explica, el relato histórico que explica, algo, que explica el puente, el salto, ¿no? Porque todo el mundo sabe, de una u otra manera, que Navarra fue un Estado independiente y sabe que ahora es una comunidad autónoma de España. Y hay que explicar cómo se produce ese salto, ¿no? La explicación oficial es que ese salto se produce por voluntad popular. Eh, por supuesto luego hay otra explicación en la que insisten sobre todo ¿no? y van a insistir más en la medida en que esta se está cayendo mucho ¿no? es la de bueno bueno sería como fuera lo de 1512 pero nos ha ido bien esta es la segunda idea que, que por ejemplo que es la que por ejemplo planteaba muy claramente miguel sa no bueno sí sería una conquista pero nos ha ido maravillosamente bien convirtiéndonos en españoles ¿no? pero esa es otra tesis pero esa tesis no basta ¿no? Eh, desde una desde una mentalidad como la actual tenían que ofrecer un relato de cómo Navarra deja de ser un Estado independiente y se convierte en lo que es. ¿no? Pero bueno, no solo estos de ahora, estos que quieren celebrar el 500 aniversario. En realidad, ese es un problema que ha, que ha existido eh, en los últimos 500 años. ¿no? Eh, y ha sido el problema de cómo contar la, la conquista, de cómo explicar lo que, lo que ocurrió en 1512. ¿no? Y ahí, como decía, la clave es la invención del pacto. Eh, digo invención porque, mmm, no solo porque si se analiza qué ocurrió en 1512, a nadie en su sano juicio se le ocurre llamarlo pacto, sino por una cosa que también es muy importante, un factor que es muy importante, ¿no? y esto desde el punto de vista de la investigación histórica es clave. ¿no? Eh, a nadie de los que vivió la conquista de una u otra manera en aquella época, y cuando digo de una u otra manera, digo protagonizando la conquista, sufriéndola, o analizándola desde desde otros desde otras atalayas como la política internacional, a nadie de todos aquellos se le ocurrió llamarle otra cosa que conquista. Y sobre todo no se le ocurrió jamás llamarle de otra manera a quienes la hicieron, que por si cabía alguna duda encargaron un, el primer libro de Luis Correa que se tituló Historia de la conquista del Reino de Navarra. Es decir, aquellos no dudaban que habían hecho, eh, no no tenían la menor duda sobre qué conquistaban, Era, qué naturaleza tenían aquellos hechos y cómo lo habían vivido. De la misma manera que lo vivieron las personas que sufrieron la invasión, lo vivieron como una conquista. ¿Por qué y cómo se convierte una conquista? A los 50, 60 años de la conquista empiezan a aparecer los relatos escritos y empiezan a aparecer en Navarra relatos que dicen que Navarra en 1512 se había unido libremente a Castilla. De hecho, cuando comienzan a aparecer esos relatos... Eh, ya muchas de las personas que lo habían vivido ya no estaban vivas pero otras sí ¿m? otras sí no hace falta irse mucho en, el, en esto en esto la gente del siglo X 16 no era muy diferente a la de ahora. ¿no? basta con que veamos cómo nos cuentan cualquier cosa que ocurre delante de nuestras propias narices y nos preguntan en fin parece parece parecería mentira, ¿no? Yo tengo un amigo de Oitoiz que dice eh, no es una investigación sociológica, sino su percepción, que dice que la gente de, que la gente que está a favor del pantano de Otoiz de Itoiz no siente los terremotos, ¿no? Y puede parecer una estupidez, pero pero me contaba un caso de estar en la cola de la panadería y haber un terremoto y las personas que estaban en contra del pantano dicen, "¿Habéis notado?" y varios que estaban en la cola que son favorables al pantano dicen, "Lo que O sea, es una exageración, ¿verdad? Bueno, pues no es tan exageración. El problema de los cuentos históricos y de los relatos históricos es que hay una cosa que en ciencia se llama la teoría de la disonancia, que es que tiene que ver con que aquello que me cuenten me interese o me apetezca creérmelo. Y más allá de uno de los problemas que ha habido durante mucho tiempo es parece difícil explicar por qué esta idea del pacto Siendo una absoluta estupidez desde el punto de vista científico, eh, sin, no teniendo ninguna base, porque es muy sencillo, ¿no? Si hubo un pacto que nos digan quién lo firmó, cuándo y cómo. Jamás nos lo pueden decir por la razón de que nunca hubo un pacto, ¿no? Eh, y además, como digo, todas las evidencias y los datos históricos van en otra dirección. Pero eso no importa. Eso no importa. no Desde el punto de vista del éxito de la operación, eso es secundario. ¿Por qué? Porque lo que es importante es que ha funcionado. Durante 500 años han logrado engañar a la gente. Y no solo a la gente que era consciente de que le interesaba por sus intereses creérselo, sino a otra mucha gente que ha vivido continuamente en esa historia y se la ha creído. No es, no es que la gente que piense que Navarra se unió a Castilla sea partidaria de aquello sino que es el mundo en el que ha vivido ese es el relato que ha recibido de siempre y si no tiene un elemento un, algo que le impulse a, a, a cuestionarse eso en principio no se lo va no se lo va a cuestionar porque es el relato en el que en el que ha vivido ¿no? y de hecho toda la toda la historia navarra en estos 500 años está construida sobre esa mentira ¿no? y esa mentira como decían no surge en dos años directos relacionados con la conquista en los años inmediatamente posteriores tarda un tiempo a su, a, en crecer En, perdón en, en surgir y en popularizarse y no la hacen los conquistadores los conquistadores en general durante estos 500 años han recordado que fueron conquistadores y, y se han sentido más o menos a gusto en esa posición no además cuando han discutido con navarra han querido recordar que eran conquistadores para para que quedara muy clara que no que había una relación de, de supeditación entre navarra y, el, y la monarquía española no eh, ellos no han sido entonces quién comenzó a hablar de pacto cuando todo el mundo habló de conquista ¿Quién y cómo? Como ya hemos visto cuando pasan unos años, ¿no? cuando pasan más bien unas décadas. ¿Eh, ¿Quién y por qué? Esas quizás son quizás las preguntas que quedan. ¿no? ¿Eh, ¿Quién es una serie de nobles navarros, de personajes del mundo de, de la nobleza, del mundo de la gente acomodada de Navarra, que había descubierto ya que más allá de lo que le pudiera interesar la opción de recuperar la independencia era en términos prácticos imposible? Eh, no era una percepción que tenían. De hecho, algunos agotaron todas las posibilidades hasta que llegó la matanza, porque fue una auténtica matanza eh, la de Noaín. Eh, hay que recordar que en 1521 tuvo éxito total. Los navarros de aquel entonces expulsaron a los españoles. No solo los expulsaron, sino que, los, como se decía entonces, los corrieron hasta Logroño. ¿eh? es decir Era tal el estado de ánimo en, de, de la población navarra que, en cuanto los soldados españoles tuvieron que ir a sofocar la rebelión de los comuneros, es decir, cuando dejaron de mantener la presión militar, la gente se levantó contra ellos y los echó, y salieron corriendo, ¿no? De hecho, la gente hizo una fiesta, por la que algunos de ellos fue lo, ejecutado, por celebrar la el, el, el, cogieron los escudos de los austrias, ya eran los austrias y eh, que estaban en el en el Virrey, en el Palacio de los Virreyes, que entonces, que es lo que hoy es el Archivo General de Navarra, los tiraron, los quemaron, los pisotearon y se pasearon en la burra del gobernador, ¿no? Algunos de ellos lo sabemos porque luego, a cuenta de eso, los sentenciaron a muerte y lo mataron. Es decir, hubo una auténtica fiesta popular cuando pudieron echar a los españoles. De manera que varios años después la gente ya sabía, primero, que la gente que estaba en contra de la, de la invasión, que había sido malísima idea que los españoles entraran en Navarra, que había sido horroroso para la mayor parte de la sociedad, incluso quienes les abrieron la puerta a los 10-20 años ya estaban arrepentidos, ya querían también echarlos ellos, pero lo que habían aprendido, sobre todo los ricos, los nobles, la gente que tenía poder, era que era imposible echarlos, ¿no? Y en la medida en que era imposible echarlos, decidieron acomodarse a la nueva situación. no Renunciaron a seguir peleando y decidieron acomodarse. Es decir, la, la, la idea del pacto es un es un discurso, un relato que surge en base a una decisión política que es la de dejar de reñir con los españoles, que son muy fuertes, y buscar un acomodo en, en, en las condiciones que ellos imponían. ¿no? Esa es la, la jugada de fondo. ¿no? Y la jugada de fondo se hace, y, y pero, pero es una jugada... Un tanto ambivalente. Es cierto que, de esta manera, esas clases dominantes lo que hacen es apuntalar la conquista, porque al convertirla en anexión y en pacto libre, eh, lo que pretenden hacer es que pase más fácil y, y desmovilizar a la sociedad, es decir, impedir y cortar con el recuerdo de la conquista, y en ese sentido le hacen un favor a los conquistadores... Por eso los conquistadores vieron una gran oportunidad en, esta, en la invención del pacto. Y aunque no la hicieron ellos y nunca han creído en ella, la han dejado pasar porque les interesa. Y ahora mismo son ellos también quienes la defienden porque les interesa. Es mejor, desde el punto de vista de la monarquía española, es mejor presentarlo como un acuerdo que como un que como una orgía de sangre. Eso es lógico, ¿no? Les deja una posición más legítima. Pero también desde el punto... Ahí obtiene otra vertiente esto del pacto, ¿no? Y es que estas clases dominantes, estas élites navarras, en la medida en que se presentaban, en la medida que contaban lo ocurrido en 1512 como un pacto, aparecían no como derrotados, sino como los firmantes de un pacto. Y desde el punto de vista del poder político no es lo mismo asumir que te han humillado y que te han derrotado que jugar a que tú eres un sujeto que ha firmado libremente un pacto. ¿no? Con esto la operación política de las de las élites navarras era un mensaje que se mandaba a la monarquía española era tú sujetas navarra a duras penas y lo sabes necesitas un ejército muy fuerte eh, no tu posición va a ser delicada es fuerte militarmente pero políticamente muy débil en navarra porque te rechazan la sociedad eh, yo sé que militarmente no puedo echarte, es decir las élites tenían esa posición pero las élites se ofrecieron como intermediarias hagamos hagamos una especie de pseudo acuerdo que consiste, el acuerdo consiste en presentar la conquista como un, como un acuerdo. No lo es, pero lo presentamos como tal. ¿Y quiénes ganamos? Pues tú ganas porque te va a ser más fácil sujetar Navarra, porque vamos a borrar la memoria de la conquista, y, y, y yo gano porque me convierto en intermediario. Y entonces hay una especie de autonomía, de cesión de poder, eh, mediante la cual una serie de élites durante 500 años han vivido de este cuento. que ha sido el cuento de, de engañar a la sociedad? sobre lo que ocurrió entonces y lo que ha ocurrido durante este tiempo pero también siempre venderse al poder de, de Madrid como como intermediario ¿no? entonces ya sabemos por qué surgió todo esto todo esto está documentado porque el, el discurso va surgiendo poco a poco eh, cuando ese discurso del pacto aparece no todos están de acuerdo y algunos lo critican dicen que es mentira que no tiene sentido etcétera todo esto, está, todo esto ya lo sabemos pero como se ve hay una hay una motivación no, no ocurre por no ocurre por casualidad ocurre realmente porque hay una clase social que es la que tiene el poder, pese a depender ese poder de los españoles, que tiene su propio su propio proyecto político y el propio proyecto político es tener un espacio de poder limitado dentro de la monarquía española. Y eso es lo que lo que lo que es el pacto, ¿no? Por eso durante 500 años Nos han contado que la conquista fue un pacto, por eso también luego la, la, la derrota política que vivió este país en al final de la Primera Guerra Carlista, cuando lo que quedaba de soberanía fue todavía más mutilado, en lugar de presentarse como lo que fue, se presenta también como una ley paccionada, es decir, como otro pacto, ¿no? Y también, precisamente por lo mismo, cuando después de la muerte de Franco se frustraron las expectativas sociales de una institución común vasca y se impuso el modelo de la mejoramiento, en lugar de decirlo así, también nos contaron eh, que aquello había sido un pacto, ¿no? ¿Por qué? Y esto esto es curioso. Eh, eh, las élites, los ricos, los que mandan, aprenden de la experiencia pasada, ¿no? y eh, lo hicieron en 1512 lo repitieron en 1841 porque había funcionado en 1512 y lo repitieron en 1979 80 81 porque había funcionado las dos veces anteriores pero lo más curioso es que esto que parece o que podríamos pensar que es la quinta la quinta esencia del, del españolismo navarrista en, en realidad lo habían copiado lo habían copiado y luego fueron copiados. ...lo copiaron de, de Guipúzcoa y de Álava de 1200... ...donde la conquista militar documentada que hubo en 1200... ...también fue presentada como, como pacto. De hecho, en el siglo XVII hubo un tipo que, que escribió el acuerdo... ...y lo pillaron, escribió el acuerdo de 1200. O sea, cinco siglos después, como le interesaba políticamente... ...escribió un texto del, del acuerdo de 1200... ...que por supuesto no se había producido nunca. no Es curioso, por tanto, que los ricos, los que tenían el poder en Navarra... ...en, en 1512, mejor dicho, años después, cuando ya se habían derrotado... ...todas las posibilidades de conseguir la independencia... ...lo que hicieron es copiar lo que habían hecho los de Guipuzcoa y Alaba... ...300 y pico años antes, es curioso. Luego cuando la monarquía francesa acabó con lo que quedaba del, del Estado Navarro... ...e hizo lo mismo, las élites de la Baja Navarra... ...como habían hecho antes las la de Lapurde y Sibirua... ...hicieron exactamente lo mismo, convirtieron las conquistas en pactos. ¿Por qué? Porque era una estrategia que funcionaba... ...era una estrategia que funcionaba, servía a esos sectores... Para, para presentarse como intermediarios ante la monarquía francesa o española eso por un lado que era muy importante lógicamente pero además eh, eh, bueno era un era un discurso que, eh, que tenía que tenía su recorrido y que tenía su aceptación social ¿no? y ahí esto es algo muy importante Eh, yo creo que, que, que sobre esto habría que, que reflexionar bastante. ¿no? Es un tema, además, sobre el que en, en, en ciencias sociales, en psicología y en otros terrenos se ha avanzado mucho últimamente y se reflexiona mucho sobre por qué algunas ideas que, por lo demás, pueden parecernos absolutamente estúpidas o que no tienen ningún sentido, algunas de ellas están demostradas que son totalmente falsas, ¿Por qué funcionan socialmente? ¿no? Eh, y por qué esto es importante sobre todo para quien desde un movimiento social o desde una opción política o, de, o, o, o, o movilizatoria de cualquier otra quiere dar la vuelta a esas mentiras. no Quien quiera dar la vuelta a esas mentiras se encuentra muchas veces con un problema. no Yo lo he visto con este tema del 1512. Eh, eh, hay quien podría pensar, bueno, si ellos dicen que fue una anexión eh, libre y, y, y hay base documental, Para demostrar que fue una conquista, basta con dar a conocer a todo el mundo lo que ocurrió en 1512 y la gente lo considerara una conquista. Pues no funciona, no funciona, porque el modelo de la conquista no encaja con determinados modelos políticos que mucha gente tiene. Te podría dar la razón por los hechos, pero no le encaja en su visión del mundo. Y como no le encaja en su visión del mundo, no se lo cree, no se lo cree. Eh, eh, hay un Había un anuncio, creo que es de un... ...de un medicamento, no sé de cuál... Que, ...que es un anuncio muy bueno porque dice... ...tenía que hacer un montón de cosas y de repente tuve catarro... ¿no? ...y no me lo podía creer y dice... ...y como no me lo podía creer no me lo creí... ...pues así es como funciona mucha gente... no ...me han contado lo que ocurrió en 1512... ...pero como soy de UPN y me siento españolísimo... ...no me lo puedo creer... ...y como no me lo puedo creer no me lo creo... ...no son procesos conscientes... ...es decir, no es algo que alguien haga delante del espejo... ...y diga, pues es verdad, aquí está la demostración... ...de que fue una conquista... ...pero voy a quemar el papel porque soy de UPN... ...no es un proceso que se haga así es simplemente que llegan mensajes que posiblemente comienzan por no llegar, porque no están en el sitio o no se oyen donde tú te mueves, y segundo, si llegan, llegan con un emisor al que ya se la tienes cruzada, porque ya está catalogado, ya tiene la pegatina, por lo cual no le escuchas demasiado, y aun en el caso de que te convenza, cuando tú lo pones en relación con el resto de cosas que piensas del mundo, No te encaja. Y como no te encaja y no te lo puedes creer, no te lo crees. no Por tanto, es un poquito más complicado que poner los hechos encima de la mesa. ¿no? Y, y la verdad es que muchas veces se ha sobrevalorado el efecto de la, de la investigación histórica, que es muy importante, pero hay que denunciar esos denunciar esos funcionamientos. Por eso, eh, por eso muchas veces, tan importante como esto que estamos contando, ¿no? por qué ocurrió, por qué se han contado una serie de cosas, es explicar la motivación política que hay detrás. no Este relato tiene una motivación política y la motivación política que tiene desde el punto de vista de 2011 seguir contando que aquello fue una libre incorporación es, por supuesto, evitar que la sociedad se pregunte cómo se pudo permitir aquello y por qué permitir que se reproduzca esa situación 500 años después. La motivación política es evidente. Si, ni quienes pensamos e insistimos en que fue una conquista, hay una cosa que tenemos en común, quienes pensamos que fue una conquista y quienes piensan que es una anexión. Ni ellos ni nosotros podemos cambiar lo que ocurrió. No podemos cambiarlo. No está en nuestra mano cambiar lo que ocurrió. La, la, la importancia que damos a este debate no es para cambiar lo que ocurrió, si no podemos hacerlo ni ellos ni nosotros. ¿Por qué nos preocupamos tanto ellos y nosotros? porque ellos, nosotros, somos conscientes de la importancia que este debate sobre la historia tiene en el debate sobre el presente. Eh, por supuesto es así. Eh, además, esto en cuanto se sale de Navarra, por ejemplo, en cuanto se llega, es, es curioso, ¿no? En cuanto se, se va hablando de este tema de Guipúzcoa, por ejemplo, y si ya llegas a Vizcaya, uno nota que la relación entre el debate actual y el debate histórico se va desvaneciendo, no es la misma. No es la misma. En Guipúzcoa eh, casi nadie consideraría que la interpretación sobre la batalla de Beotíbar es un elemento importante. Es decir, entre dos guipuzcoanos que discuten en una sidrería es difícil que acaben hablando de la batalla de Beotíbar. Entre dos, navarras que, o dos navarros que estén hablando de política es bastante probable que acaben hablando de 1512. ¿Por qué? Porque la manera en la que vivimos la política, los modelos de Navarra, los modelos identitarios tienen mucho más que ver con la historia aquí que en guipúzcoa y así si vas a vizcaya es difícil que pases de 1936 porque no porque no es una cuestión ni de incultura, no tiene nada que ver con eso tiene que ver bueno pues con, con, con, con la propia creación de identidad eh, con cuándo cada territorio ha sido más importante en el pasado con el sentimiento de tiene que ver con muchas cosas yo no pretendo juzgar digo que es así no y, y se nota sin embargo en nafarro el debate histórico es muy importante es muy importante y de hecho todo el mundo sabe que el año que viene es muy importante Y es muy importante, no solo porque decir, no nos vamos a pegar ideológicamente ni ni otra manera por si aquello fue o no fue una conquista. Eh, no es eso lo que preocupa y, de hecho, no es un debate especialmente encendido entre historiadores. ¿Eh? más que nada porque no hay debate entre historiadores esa, esa es otra de las curiosidades de, de hay un debate político terrible pero no hay un debate entre historiadores porque digamos cada posición discute dentro de su mundo y no cruza para nada o sea los cruces que hay entre una interpretación y otra son son para tirarse ladrillos no no para establecer un, un, un diálogo no la verdad es que eso ha sido hasta ahora eh, imposible y de hecho pues ya habéis visto no hace el año el año pasado hubo un congreso organizado por navarralde ahora está viendo estos días un congreso oficial digamos, y es como si como si en vez de producirse uno en Iruña, creo que el otro fue en, en Viana, pues es como si uno se estuviera dando en Saturno y el otro en Marte, ¿no? Son dos mundos totalmente diferentes, ¿no? Y, y, y lo cierto es que todo el mundo, como decía, percibe que el, que el año que viene se va a hablar mucho de 1512 y de 2012, ¿no? Y esto es lo que lo que yo creo que, que es importante, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué es tan importante ahora? Pues porque es un debate muy actual, Es un debate muy actual, un debate sobre si el debate sobre la naturaleza de las relaciones entre Navarra y la monarquía española es que no es un debate del siglo 16, es un debate del presente del pasado y es un debate del presente, ¿no? Y eso es lo que se quiere evitar, ¿no? Cuando reflexionamos sobre qué ocurrió en 1512, reflexionamos sobre por qué estamos como estamos, porque la situación actual es fruto Todas las situaciones actuales son frutos del pasado, ¿no? Eso es evidente. Pero cuando se ha sido un Estado, como en el caso de Navarra, y se ha dejado de serlo para convertirse en parte de otro, el momento en el que se pasa de una situación a otra no es igual que todos los demás momentos de la historia. Es uno de los momentos más importantes de, de la historia. Desde un punto de vista político, un territorio que ha formado parte de un Estado y ha pasado a formar parte de otro pues en los últimos mil años no han pasado muchas cosas de ese pelaje. De hecho, en Navarra podríamos decir que solo han pasado dos cosas gordas en los últimos mil años, la revolución industrial y esa, no han la industrialización de los años 60, no han pasado muchas más cosas. En, en, como términos como cosas realmente cualitativas que lo han cambiado todo, ¿no? y una de esas es precisamente la, la conquista de 1512. ¿no? Por tanto, es hablar de la naturaleza de las relaciones entre Navarra y la monarquía española, y también la monarquía francesa convertida ahora en, en República Francesa, ¿no? Es hablar de la estatalidad, es abrir un debate sobre la conveniencia o no de tener un propio estado, la conveniencia de que lo tuviéramos en su momento, la conveniencia de que lo tendríamos de que lo tuviéramos ahora, es hablar sobre el derecho a decidir, sobre quién decide cómo y cuándo, sobre por qué mmm, por qué eh, eh, no tenemos derecho a decidir y si los españoles El conjunto de lo que ellos llaman españoles, es decir el conjunto de la del territorio del reino de España puede decidir sobre nosotros pues porque nos impusieron ese marco de decisión por la fuerza en 1512. Por eso si no no si no no sería así. De la misma manera que si, si cuando se hicieron con el reino de Portugal, los portugueses no hubieran tenido la suerte de poder librarse de ellos, de la que, aunque en España les guste muy poco hablar de eso, nunca nunca pierden ocasión de celebrarlo, ¿eh? los portugueses de haberse librado de los españoles, pues si ahora mismo no lo, si no lo hubieran conseguido, pues eh, seguramente estarían eh, estarían manteniendo este mismo debate. ¿no? De la misma manera que si en 1512, o si en tiempos de Napoleón, Eh, en lugar de quedarse con navarra los españoles con la parte esta de navarra en la que estábamos los españoles si hubieran quedado con los, fra los franceses yo siempre decía decía que de jaminacio se apellidaría dibuj y sería el jaminacio el burro sería el defensor de la identidad francesísima de navarra desde tiempos de Carl de Carlomarno sin duda alguna ¿no? porque hubieran meddra su familia eh, a, la, a la sombra de, de, de, de, los, de los árboles de París no como han medra a la sombra de los árboles de Madrid pues son la quinta esencia de la españolidad ¿no? pero bueno eso es eso es lo que hay no por tanto para no alargarme mucho más para que podamos hablar un turno de abrir perdón un turno de preguntas o de lo que os apetezca decir eh, eh, está la memoria histórica y la reflexión sobre lo que ocurre en 1512 tiene mucho que ver con el debate sobre la estatalidad sobre el debate eh, sobre el derecho a decidir sobre el debate de las fórmulas que más nos interesan para el futuro eh, no solo con el pasado tiene mucho que ver con el futuro Y sobre todo, y para terminar, tiene que ver con una cosa que es fundamental en el debate sobre la navarridad. ¿Qué es la navarridad? ¿Por qué Navarra está como está? ¿Qué es el amejoramiento? Todo eso descansa sobre un pilar, que es la Las consecuencias de la conquista de 1512 y el cuento de la el cuento de la voluntad de los navarros ¿no? que eh, si resumimos mucho aunque sea un poquito anacrónico es lo que se nos cuenta en 1512 no o sean los navarros siempre hemos decidido por lo visto decidimos también en 1512 ¿no? O sea los últimos 500 años son la historia de una decisión que esto también es muy curioso porque si alguien dice Eh, ese, ese, ese ya ya ese tratamiento con respecto a una misma idea refleja que detrás de una de sus interpretaciones hay trampa no si alguien dice los vascos serán solo lo que quieran ser eso es un mensaje separatista no es así se interpreta y la clase política española carga sobre eso porque diría no señor los vascos no pueden decidir libremente sino que lo decide la, la sociedad española ahora si se dice los navarros serán solo lo que quieran los navarros no se escandaliza a nadie Es más, se la habréis de decir a Rajoy, y eso lo dice del burgo Navarra será solo lo que quieran los navarros. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que es un cuento. Que, que, que es una... En, en, ya que estamos poniendo ejemplos, había un sketch muy bueno de Vaya Semanita, en el que había una persona que hacía de traductor, ¿no? Y, y entonces, en las conversaciones normales de la vida, esa persona traducía lo que quien hablaba quería decir, ¿no? Eh, entonces, salía uno y decía, hombre, te quiero mucho, te he en falta, miraba al traductor y decía, sin ti estoy de maravilla, más no sé para qué has venido, ¿no? Entonces, era continuamente ese, ese juego entre lo que se dice, el, pues esto es lo mismo, ¿no? Ya, y, de hecho, mucha gente cuando escuchamos, eh, eh, inmediatamente cuando escuchas a alguien decir, Navarra será lo que quieran los navarros, lo traduces como diciendo, seguiremos haciendo con Navarra lo que nos dé la P, punto, gana, ¿no? Esas, eh, eh, esa, es, pero esa traducción, hay quien la hace, o sea, descodificación, hay quien la hace y hay quien no la hace. ¿no? Y en hacerla o no hacerla está una de las claves del, del debate. ¿no? Porque, eh, porque Y además hay una tónica que se mantiene, que es la de que todo es un discurso como, como metafísico, como una cosa que no... En 1512 se hizo un pacto pero luego no hay nada para justificar que hubiera un pacto, porque todo qué hay más que es lo primero que nos viene a la cabeza cuando hablamos de, de un pacto es dos, por lo menos dos personas reunidas pactando algo, ¿no? Eso jamás ocurrió, pero no ocurrió tampoco en 1841, ni con el mejoramiento, con el que algunos les dieron una cosa eh, ya hecha que no tuvieron ni que firmar y que de hecho nunca nunca fue sometida a referéndum, ¿no? eh, Pero es que ahora ocurre lo mismo, ¿no? Se nos dice un pacto y se nos dice de y, y ahí está el debate, ¿no? Yo creo y con esto sí que termino que la clave del 2012 va a estar precisamente en aprovechar en el buen sentido la palabra el debate histórico para poner lo que ocurrió entonces encima de la mesa y decir ni aquello fue un pacto ni lo que hay ahora en Nafarroa es fruto de un pacto ni de la voluntad popular ni de la de las navarras y los navarros del siglo XVI ni de la de los del siglo XXI. Por tanto, aquí lo que hay que hacer es aprovechar esa ocasión para dejar que la gente decida, que decida entre todas las opciones, incluyendo entre esas opciones, Una que cada vez es más razonable, ¿no? Que es decir, no sabemos cómo nos habría ido la historia si hubiéramos seguido manteniendo un Estado independiente, pero que cara al futuro nos interesa más vista la experiencia de 500 años, nos interesa más tener nuestro propio Estado que seguir dependiendo del Estado español, eso es una cosa evidente, ¿no? Y eso es precisamente lo que quieren ocultar con, con este debate. Es que recuerdo. Está ahora y hasta aquí Galdera. Que...